Pójdę La terre est très très noire, la colombe est partie Oh my lord, oh my lord, regarde ce que tu as fait que lleva casi 500 años en este país, que es que a los pueblos indígenas de estas tierras, a los indígenas de este país, se les ha tratado de exterminar como indígenas, se les ha tratado de obligar a que no sean indígenas o a que mueran. Entonces estamos por primera vez en todos estos siglos eh, ante la oportunidad de que la nación mexicana reconozca que los pueblos indígenas forman